Quiero hablar, quiero decírtelo a ti Tú has conseguido llenar de color mi vida Tú has conseguido llenar de color mi vida Que no te cuenten lo que pasa Amata tu televista Eta pistu irratia ¡El rico malet! Arratsaldeon gustioi, Arratsaldeon arantza, Arratsaldeon tamara. Maki botoietan. Bai. Y bueno, pues hoy tenemos un programa con muchísimas noticias, muchísimas, porque muchísimas. están pasando muchas cosas y encima como mañana también es lo de la se llama? la investidura y todo esto, ah, sí. pues hay diferentes noticias de diferentes ayuntamientos sí, sí, sí, sí. y bueno, muchas cosas. También bueno, quer queríamos hablar de esta semana de, del tema de Más que del ecologismo, vamos a centrarnos en el tema nuclear uh -huh. y, y para eso tenemos una entrevista luego telefónica con, con un compañero que estuvo en su momento con el tema del Emois. O sea, que va a ser un gran testimonio. porque Sí, estuvo ahí viéndolo y ahora bueno es miembro de Eguski uh -huh. y nos contará también que en esa zona, en Uribe Costa, tienen Delita. siguen con Delita. sus movillitas, que sí, se les sí. ha ya lo del Emois, pero bueno, tienen para rato y para contar aquí de todo. Y bueno, pues luego la agenda que viene petada, que ya es verano, que hay un montón de cosas. A ver si sale el sol y nos acompaña, por favor. Hombre, yo creo, o sea, el refrán dice que hasta 40 de mayo no te quites el sallo. Y hoy es 40 de mayo porque es 10 de junio, o sea que ya. O sea, mañana es el último día, le damos de plaza al sol para que salga. Por favor. Si no ya, pues no sé, ¿qué haremos? Igual le tiramos piedras, ¿eh? que tenga un poco de cuidado. Vamos con las noticias entonces. bitza kurratzori berea den de todos los colores colorio guztitako informazioa Bueno, pues vamos con la primera noticia la plantilla de abb sigue movilizada contra el r que la multinacional quiere imponer pues como bien decimos pues la plantilla de la empresa abb eh, pues que está enrápaga pues eh, prosigue con su calendario de movilizaciones para esta semana como bien sabéis pues está esta empresa tiene tiene tiene r Y bueno pues está en peligro eh, pues 187 personas ¿no? de, de, de la plantilla este despido pues se llevaría a cabo con el fin de, des, de, de deslocalizar la producción de baja y media potencia eh, y a turquía no y durante la mañana de ayer perdón durante la mañana de, del martes pues hubo una marcha que unió los municipios se trapaga con portugalete y también eh, el jues o sea, ayer jueves Eh, pues, tuvo lugar eh, en bilbao en la estación deando lo que es eh, a las 11 de la mañana se inició una marcha pues un poco para denunciar todo esto la verdad es que los trabajadores están bastante eh, eh, están bastante concienciados con el tema del ERE, están luchando bastante y ayer me resultaba curioso pues viendo imágenes ¿no? de lo que son todas las movilizaciones Que, pues no el, el combo también pues mogollón de peña iba con la A con la B y con la B ¿no? Ay, o sea, sí era a mí me llamó muchísimo la atención porque en vez de la típica pancarta y más tal O se iban como con trajes de, de cartón o de goma de espuma, pero con las letras de la empresa, ¿no? O sea, que es gente que también, pues yo qué sé, ¿no? O sea, ahora vemos se esta eh, desdesindustrializándolo, poco que queda industrializado ya y son de las pocos bastiones que nos quedan, ¿no? Sí, bueno, esto se une también a todo lo que está pasando en Avalco eh y bueno, esta en margen Anabá, izquierda y Meachaldea, claro. pues en los últimos años ha sufrido una gran desindustrialización y bueno, esto es otro ejemplo más que, uh -huh. que bueno, que poco a poco pues nos estamos quedando sin industria y lo que su consecuencia, que es muchísima gente en paro, como bien nos cuenta la gente de Berriochoa cada semana y luego nos contarán también unos cuantos datos, y bueno, otra gente más que, pues que en este momento no forman parte del paro porque están en ERE, pero, pero bueno, que no tardarán mucho en pasar a esas filas. ¿no? El alcalde de Baracaldo adelanta el pleno de toma de posesión a las 9 horas. Y evita así movilizaciones y dificulta también el acceso a los vecinos y a las vecinas. Y como no podía ser de otra manera, aquí tenemos a Gure Toncho Rodríguez. Que no sabemos lo que pasará mañana, pero por favor, virgencita del rosario, que se lo lleven por ahí a tomar por culo. Eso no se puede decir, ¿no? No. Pero ya lo he dicho, así que no pasa nada. Ya, pero bueno, no sé, como no sé no cómo van los negocios internos estos que hay aquí entre los diferentes partidos, ya. es que me da igual, en realidad, es que me da igual quién esté. Que se vaya el Tonchu, por favor. Pero bueno, eh, aparte de mis opiniones personales que a nadie le interesan, pero que hay momentos en la vida en que no se puede evitar decirlo, y sobre todo si tienes un micrófono eh, abierto, pues queríamos contar que nuestro querido alcalde hasta hoy, Tonchu Rodríguez, ha decidido repetir la estrategia de toda la vida y de todo el mandato, que es celebrar los plenos en un horario que dificulta la presencia del vecindario. Es que un sábado a las 9 de la mañana, o sea, manda cuyón. O sea. pues sí. En esta ocasión, el eh, bueno es el primer pleno de nuevo periodo, el de la toma de posesión y el de la elección al alcalde o alcaldesa, en su defecto. Y rodríguez eh, bueno la primera convocatoria era a las 12 eh, los compañeros y compañeras de berriochoac tenían convocado una manifestación una concentración en las puertas para las 11 y cuarto y los indignados e indignadas que están no sé, en millonera creo están en la también habían convocado para pues, para estar allí pues eso no con sus reclama, con sus reclamos en la puerta de, del ayuntamiento y entonces qué mejor que decidir eh, a golpe de decretazo Eh, cambiarlo a las 9 de la mañana, que es un horario muy bonito para estar un sábado lluvioso por la mañana en la calle. Entonces, eh, bueno, más a, eh, Arantxa dice que ya no va a llover el sábado, entonces igual... Yo creo que no, pero bueno. Igual. bueno. Entonces, bueno, pues, sin más, eh, Amaya del Campo, que es la aspirante del PNV a la alcaldía, ha señalado que le parecía curiosa esta solución Pero bueno, que apoya la iniciativa socialista porque le parece buena idea, porque hay muchas cosas que hacer y está bien empezar la legislatura madrugando, como es una nueva etapa, nuevos horarios y nada. Sí, pero sabemos, Amaya, que eso no es verdad. O sea, que si ponéis el pleno de la mañana no es porque vais a hacer más cosas vayáis a, a hacer más cosas, todo lo contrario. Es por lo que estamos comentando nosotras, que al final no queréis que la gente, los ciudadanos vayan ya está. ¿Quién me ha usado a las nueve de la mañana el ayuntamiento? Pues nosotras vamos a ir. <risa> Pero vamos, digamos que no es una cosa común. O sea, yo no me... No me ya, y luego otra cosita que que eso aparte de la gente que le guste más o menos madrugar, es que el ayuntamiento abre sus puertas a las 9 de la mañana. Ahí está. Como bien sabe la, la gente que nos está escuchando, el ayuntamiento de Barakaldo tiene un, aro, un arco de de seguridad, cosa que no tienen muchos ayuntamientos, en el que para entrar tienes que pasar, así como rollo aeropuerto, ¿no? Que uh -huh. dejas las cositas, que pitan y tal. Entonces, si la gente que quiere entrar al pleno tiene que hacer cola, dejar el DNI, dejar las cosas, tal, para cuando llega al pleno, se o sea, ha pasado una hora y el pleno se ha acabado. O sea, no es solo la que a la gente le haga más o menos ilusión madrugar, sino, sino que, que aunque que quiera madrugar es, muy difícil es imposible que, eso es. que la no, Eso es, a no ser que estés allí el primero o la primera a las ocho y media de la mañana. Sí, sí bueno, bueno, que, bueno, que no va a estar el primero lleno fijo. No, no, aparte que es un proceso, que lo que dice Tamara, que es un proceso. Y unido con esta noticia, eh, una protesta por los derechos sociales dará la bienvenida a la nueva corporación. Ahí está. Pues contaros lo que os hemos adelantado antes, pues que mañanita a las 10 menos cuarto, eh, colectivos eh, de Baracaldo, Eh, como es en este momento el colectivo Berriochoa que es la Asamblea de Parados y bueno, pues el Tesoro de Mujer y otros más colectivos sociales que trabajan en el pueblo, pues digamos que han convocado a los ciudadanos a que estén a las 10 menos cuarto de la mañana en la rico Plaza para eh, digamos, dar la bienvenida a esta nueva corporación, un poco recordándoles cómo es la situación del pueblo, ¿no? El en la Vidonera, los despidos de Ikea, el cierre de PC City en el Megapar, el cierre de despidos de la balco de la Naval, de bebé de ACB... En total, en las próximas semanas se perderán en las empresas de los alrededores de Baracaldo unos 650 puestos de trabajos directos y más de 1.400 indirectos. A esto sumado ya a los 8.600 que llevamos es una jartada. Es una barbaridad. Es una Luego barbaridad. Eh, hay un dato nuevo que ya han sacado el censo del primer trimestre del 2011 y el número de lanzamientos de vivienda de desahucios por, a, por una ejecu ejecución hipotecaria o por no poder pagar alquiler se ha incrementado en Baracal de un 31% que es una barbaridad. O sea, 54 familias han sido desahuciadas. En... Es, una, es, una, es una barbaridad. Entonces, bueno, Pues desde, desde estos colectivos sociales nos invitan a que mañana eh, estemos a las diez unos cuartos. Para esperarles a la salida. Para no a esperarles entrar. a la salida, eso es. Y, y bueno, recordarles. Euskaraz sukaldatzen trebatxeko aukera Sarsibururen eskutik. Ba, ja esan genuen ez, pasaren asteazkenean, hilak e, sortxia, Sarsiburu Euskaralkarteak, antolatutako sukaldaretsa eta yerra, hazi eraman zuen, e, bueno, era, era honetan, bertako Euskalditzako kideek, barakaldoko Euskaldotxako Euskarazko aizialdi aizi ekintzen eskeintxeareit tarte bat egin nahi zantiote. Bertan, par, eh, parte hartzeko, eh, bueno, esen behar aurretiko inolako zukaldaritza esperientzia eta placer osasungarriak eta errazak ikasteko euk, aukera paregabea da. Mm -hmm. eh, bueno, asizen azteaz, pasaren asteazkenean eta urrengo asteazkenean bebai izango bai, da bigarren partea bai. eta posiblia da, joatea. Bai, a... bai. Da gainera gurutzetako kulturetzean arrotzaldeko ziterdietan baina puntatzeko, ba, bidali mesu bat honetara e, ba, berbaraka abildumajotmail.com edo osasiguru abildumajemail.com Eta su, su kaldatzea ikastea da oso polita eta gainera euskaraz eta oso onazko sinceres garriagoa Orduan, anima saiteztez Euskarari eman behar diogu bultzada bat barakaldon segera eta gutxiago intzuten da egon este ayuntamiento que no tenemos pues nos podemos cortar la vena como lo hagamos nosotros Pichua constata desinformación en Oyola. Bueno, ¿qué pasa con el pantano de Oyola? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente, que el Departamento de Sanidad y Consumo del Acua pues, ha aprobado que eh, una estación que estaba abandonada de, de suministro de agua, que es la estación de Basachu, después de dos años sin uso, pues que ahora se use. Entonces, esta estación, en concreto, eh, en el 2008 eh, se cerró porque eh, se, se, bueno eh, el abastecimiento estaba contaminado eh, del Indane, con Lindano, perdón, y según denuncian eh, los ecologistas de ese mismo momento ha habido como un poco de oscurantismo sobre esta denuncia, ¿no? Sí, de repente se cierra el pantano porque se supone que hay Lindane y luego nunca más se sabe. Más. ¿Y no Entonces desde el 2008 hasta el 2011 nadie sabe nada, pero hoy, hoy en día dicen, hola, vamos a abrir la estación de Basachu para suministrarlo otra vez. Entonces, desde los ecologistas, desde desde Espitua, pues denuncian un poquito pues esto, ¿no? Fundamentalmente eh, el tema de que no eso está siendo una cosa pública, está una siendo una cosa que se está gestando en petit comité entre el departamento de Sanidad, el Ayuntamiento de Baracaldo y bueno, y los cuatro de siempre, ¿no? Pues el consorcio de Agua, sociedad eh, pública Evo y bueno, pues digamos que lo que está pasando es que hay una desinformación plena y al final pues estamos hablando de la salud de la gente, o sea que lindane no es broma Sí, hace ya mm, tres años Espichua presentó escritos pidiendo explicaciones eh, por estos hechos de contaminación al Departamento de Sanidad, al Ayuntamiento de Baracaldo a la Agencia URA a la Sociedad Pública IOVE y al Consorcio de Aguas y solo IOVE eh, bueno, tuvo les, con una escueta nota pero bueno que es un, <risa> este como educados de Escuela sí. Pública Vasca eh, pues educad educadamente contestaron, los demás no Y entonces, eh, ahora que se ha decidido abrir así sin mucha más información, pues se tiene miedo de que, de que no sea tan real esto de que ya está bien, ¿no? Entonces, bien. lo que se pide, o sea, desde la plataforma ecologista lo que están pidiendo es que no se conecte por el momento eh, Oyola a la red de abastecimiento. Eh, que se construya una mesa de seguimiento con todas las partes interesadas que se comuniquen los resultados de los estudios, valoraciones y conclusiones a todas las personas y a todas las partes interesadas y sobre todo pues que cerrar un periodo de alegaciones, ¿no? Pues un poquito sobre sobre este tema, ¿no? de... y que se espere un poco para enchufar el panel de yola a la red de agua pública de abastecimiento, no vaya a ser que empecemos a beber agua con lindan y aliengos. Denuncia del LAB por la intransigencia del Gobierno Socialista. Joder, me están tocando todas las de la Ayunta. ¿eh? Todas para ti, guapa. Todas para mí. Todas es para que es mi tema preferido. Pues eh, LAB, la parte sindical de LAB del Ayuntamiento de Baracaldo, eh, ha denunciado al equipo de Gobierno Socialista que siguen enroncado en su postura de intransigencia en su política neoliberal al no atender las peticiones de los trabajadores municipales para que se cumpla el convenio colectivo. El, el problema es, bueno, ya hemos contado unas cuantas veces aquí que desde la APs estaba denunciando eh, que bueno, pues que no sé que, que hay un convenio que nos acaba de firmar, que hay unos muchos derechos que nos están cumpliendo. Entonces, estos delegados acudieron al último pleno que fue el miércoles pasado eh, donde se había quedado con el PNV, con ANV, con EB y los no adscritos y con el PP también, con toda la oposición para que dieran su opinión sobre el estado de esta situación ¿no? y bueno el la apa aseguró que el pp no había hecho uso de su turno de palabra que había optado por esconderse y no, y no comprometerse con la defensa de las justas reclamaciones de la plantilla municipal entonces bueno después de mantener con conversaciones con todos las corporaciones y grupos municipales para que se posicionaran para la nuevas legislatura, pues parece que no ha habido tanto a suerte y que no queda tan claro cómo va a quedar este tema ¿no? mm -hmm. ¿no? bueno pues pasamos con la actividad de eu buscar herría bildus estado eh, entre comillas nos dice no vamos a despreciar la oportunidad que se nos pueda presentar pues como bien sabéis pues mañana se van a se van a constituir pues, toda la mayoría de las corporaciones municipales. Y bueno, pues esto ha desatado pues una multitud de predicciones, cuchicheos, deseos, preferencias... Bueno, Como una, una chicha rica y anime de los pueblos. Y bueno, pues Bildu Sestau eh, se dirigió al conjunto de la ciudadanía estotarra para aclarar que durante la sesión de elección del alcalde pues bueno, no van a ofrecer sus tres votos ni al PNV ni al PSOE. Entonces ellos mismos dicen que, que, que queremos impulsar un cambio real para Sestau Y en esos momentos, el PNV no es ninguna garantía para el cambio político y social, y mucho menos eh, el, el PSE. Eh, eh, de, Marcos, de Marcos Merino, del Partido Socialista, eh, afirman que representa el modo de hacer una política caciquil, enchufista, partidista y oscurantista. Mm, También ha, como en Baracalde. Han seco parecido a lo que tenemos aquí, <risa> en el pueblito de Alau y de esta manera será la lista más votada PNV la que acceda a la alcaldía gobernando solitario el PNV pues no va a tener más alternativa que llegar a acuerdos afirman desde el uso de Estado y nuestra elección nos va a permitir desarrollar en mejores condiciones pues el proyecto político bueno esto de no tener una mayoría también tiene sus partes buenas que sobre todo si la alcaldía deja de ser una república bananera pero bueno no pero está bien porque además cada cosa que se tenga que decidir pues se va a tener que negociar se va a tener que defender bien y no va a ser lo que diga el partido en el gobierno pues entonces parece ser que en sextado no hay mayoría absoluta. En ¿Es sextado, en estado en sextado. ¿Es ¿Es y en Baracaldo no sabemos. <risa> Tengo unas ganas de saber lo que pasa en Baracaldo, por favor. Que no quepo en mí, a Machu. <risa> ¡He llegado, Martita! He llegado, corriendo! Ahora <risa> te aldeo, Martita nuestra entrevistadora preferida ha llegado nos agradecemos mucho porque ya traía las preguntas y estábamos ya diciendo llama bueno vamos a la siguiente noticia el cneter denuncia que la margen izquierda perderá en las próximas semanas más de 2.000 empleos sí pues eso que se el sindicato cnt pues ha anunciado que las próximas semanas se perderán 150 puestos de trabajos directos y cerca de 1400 indirectos que eso es un poco lo que os hemos comentado antes eh, por lo que se también se esta, ma esta ma mañana llamada a la ciudadanía acudir a la concentración en Rico Plaza, ¿no? ¿no? Estos datos son los datos más más reales que tenemos en estos momentos y bueno, pues la organización anarquista que lleva que llama la movilización, recuerda que se han despedido a un centedar de, obrego, de obreros en Aldeiturriaga, 12 Niquea 27 en Satur y 47 en PCECITE, PCECITE además del expediente de regulación de empleo ERE en Bidonera, Aldeiturriaga también. Hostras, esto no lo sabía. Esto de las grúas abajo uh -huh. esta empresa lleva por pues, la friolera de hace no sé los años que iban maragaldo pero es también otra de las emblemáticas bueno pues otro ejemplo más de lo que llevamos contando esta tarde queridos constructores cucucha no se toca Bueno, el edificio autogestionado cucucha constituye hoy por hoy todo un referente en el movimiento ocupa de euscale Herría es este edificio grande que, que antes era una fábrica que, que está en recalde es, está está en el corazón de recalde y además forma parte del corazón de recalde también, ¿no? hay un montón de talleres mogollón de gente que está ahí dentro organizada eh, también es la base de, de, de, de cómo se llama el encuentro de malabares y de circo sí, de crocadavalía Coblacari. Coblacari, es que es complicado, pero sí, eso sea, que es un, un encuentro eh, de, a nivel escalerri, bueno, de un montón de, de sitios de países, que yo creo que sí. es internacional Luego es un espacio que tiene muchas cosas diferentes junta bueno, es un gasteche como muchos otros que funcionan de forma autogestionada tiene mucho que ver con el arte, hay mucha gente de, de muy diferentes tipos que está allí organizada, se hacen conciertos tienen una relación perfecta con el, con, o sea, con el vecindario sí, que son parte del barrio, o sea, es que es claro es un referente claro, cucucha, dentro de lo que es el barrio, el barrio de Recalde, de, de Bilbao uh -huh. Pues bueno, en este momento las personas que componen Cucucha se encuentran alerta y embarcadas en una campaña de sensibilización después de conocer que la empresa cabisa afincada en... ¡Maracaldo! Tán, quiere hacerse con los terrenos que ocupan actualmente. Porque estas empresas no tienen suficiente con hacerse con los terrenos de Baracaldo, sino que también quieren, pues en este caso, los de Recalde. ¿no? Según informa Cucucha, eh, el pasado 15 de abril eh, irrumpió un grupo de policías municipales en el Gasteche a las 2 de la mañana con un documento del juzgado, que no son horas esas, tampoco eh, para ir a ningún lado, con un documento del juzgado de instrucción número 6, en el que se solicitaba que determinara quiénes ocupaban el edificio a fin de iniciar los trámites judiciales. Bueno, en esta, en esta entrada de la policía, tres personas eh, fueron identificadas. Sí, que eran las tres personas que en esos momentos pues pues eh, salían o sea, estaban en el edificio. Y en el documento presentado a estas personas su figura que es la constructora cabsa afincada en una céntrica calle de baracaldo la que aparece como denunciante desde cucucha todavía no se ha querido alertar al vecindario aunque ya han iniciado una campaña de recogida de agresiones para dejar claro que no van a dejar tirada no van a dejar tirar por tierra todo lo conseguido en estos años de esfuerzo comunitario que son más de 12 años tienen tres, cucucha, este ¿ya? Es el sí sí sí 13 añitos tiene la cucucha porque bueno. hace dos fue el hamaica y uh -huh. Pues nada, Gucucha. Fuerte ahí, que si nos desaspica tú, han vuelto a abrir la puerta 10 veces. cucucha también. Gucucha también. Y bueno, la última noticia. Y luego tenemos un par de colaboraciones que os vamos a contar más... Más, adelante, más tarde, ¿eh? después uh -huh. de la entrevista, eh, bueno la última noticia que tenemos es la movilización ciudadana ante el desbarajuste de la AMBIDE. Pues sí, eh, la fusión del la antigua Anvide eh, y el Servicio Público de Empleo Estatal, no sé si sabéis, ¿no? Pues la Anvide, eh, que es un ente dentro del gobierno vasco, y el INEM, pues han unido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han unido las bases de datos de unos y otros. ¿Y qué ha pasado? <risa> pues que por el camino se han quedado la friolera de 60.000 personas Eh, pues con falta con, eh, con sus datos pues que ten, tienen algún tipo de fallo desde los números de la seguridad social hasta lo que son las vidas laborales las actividades laborales de preferencia de esos datos que son los datos súper importantes eh, pues se han perdido a la hora de fusionar estos dos estas dos bases de datos no es lo que siempre decimos un poquito no que, que estamos llegando a tal punto de, de tanta de tanto ordenador y tanta leche que al final es una cosa súper importante o sea, se han perdido vidas laborales de personas que ahora tienen que buscarse ellas literalmente la vida para luego poder justificar que han estado trabajando en determinados sitios ¿no? Uh -huh. Y bueno, bueno, pues esa movilización ciudadana pues es un poquito para denunciar lo que ya se estaba pre preveyendo, no que iba a ser un poquito desastre, que gente de Lambide eh, bueno, que la unión de estas dos de de estos dos Eh, entes, pues iba a ser un poco desastrosa y bueno, pues tristemente tenía razón. Así ha sido, ¿no? Y bueno, mucha gente que estaba buscando trabajo y que había metido su, su currículum en en el en el INEM, que sepa que ahí probablemente son 60.000, no o sea, que no estaría de mal que se acercase y lo comprobara. Y que comprobara, porque claro, si esto tampoco se se ha dicho no es una cosa súper pública bueno. o sea entonces pues sí que está bien pues informaros de eso no que son 60.000 personas que no son 10 si sí, <risa> la lotería no nos va a tocar pero que esto seguramente que pero sí pero eso seguramente que sí entonces bueno vamos a poner una cancióncita y eso va es. a dar paso marta a la entrevistaás <risa> tú Ja ta gaiko, eta isusko kabritza eguna berotzuko Eta zitu dada beti podi ento nubat Iri zizatako edo rupa bat elmedio Hala ez de mirarima Muzika eta jaietan egiko duaz anda Erritmoza arra eitzen tibukauan Zafore onez hartu beharko M因ene hau, iti landa bez Jungza dizlanetari gi, guzti avezu � Daravachira daravachirapan vente paqui no me dejes solito dadavadavira daravachira daravachirapan berriro hemen daukagu ja gure artean Marta Arastion. Arastion guapa, eta bueno, hasiko gana elkarrizketarekin, eh bueno, bera aurkeztuko du Martak, aurkeztuko du eh gaurko gonbidapenari eta gonbidatuari, men markatu. Eta bueno, ba or daukasu mikrofono irekita. Vale, ba bueno, ba gurekin bad daukagu ja eh, Jose eta bueno, elkarrizketa izango da gaztelaniaz, ordun eh hasiko ja. Hasiko gara ja gaztelaniaz egiten. Aupa Jose. Opa. Opa. Eh, un momento, es que no tengo cascos y no oigo nada. José. Así Es que no le iba hablando. José. ¿Chel? Sí. A ver. Ah, sí, ahora, vale. ¿Me oís bien? Problemas técnicos. Sí, ahora sí. ¿Me oís bien a mí? Sí. Vale. Perfecto. Eh, a ver, bueno, pues como os comentábamos, eh, José es militante de GUSKI, eh, del Grupo de Uribe Costa, y es eh, miembro de la Comisión de Planificación Urbanística, Ordenación Territorial y Medio Ambiente de este colectivo ecologista. Bueno, y eh, la semana pasada GUSKI eh, presentó un, un informe eh, sobre la coyuntura eh, de la central nuclear de lemoiz y varias propuestas de acciones eh, de carácter global entonces, bueno pues hoy le hemos invitado a estar aquí con nosotras pues eso, para convocar un, para comentar un poquito eh, cuál es el contenido de este informe y, y cuál es el objetivo entonces pues eh, si te parece José, empezamos ya vale, eh, bueno eh, en el informe eh, una de las bueno, el primer punto del informe es el eh, En el primer punto del informe mostráis que Verdrola no es la propietaria de las instalaciones y de los entornos periféricos de la central. Eh, podías con concretarnos un poquito? Sí. Este punto. Vaya, bueno, el, el documento, efectivamente, en lo que trata es, en principio, demostrar en en la coyuntura de antecedentes de la central con relación a la propiedad eh, y desenmascarar el, la falacia de que Iberdrola, con pues es la detentadora de la propiedad, eh, ya desde el año 2002 ha dejado de serlo y por lo tanto pues lo que queremos con este documento eh, de demandar la recuperación pública de esa propiedad y desenmascarar el planteamiento de la propiedad de la central como capacidad de uso que tenga la Iberdrola. Ese documento, por lo tanto, es elaborado En esos términos, en primer lugar, para demostrar que Iberdrola es la propiedad y eh, como un elemento de antecedente fundamental con eh, determinaciones específicas de carácter jurídico urbanístico que lo explican, los antecedentes y las eh, situaciones coyunturales en los procesos que se han llevado y después hemos establecido un planteamiento de acciones diversas en función de este propio informe destinado a los movimientos social ecologistas para que se conciencien en primer lugar de esa situación, que se informen de la realidad del planteamiento que existe con respecto a la central y a todo el entorno de la sorda, y en ese mismo sentido ampliado a la intervención que es necesaria de todo el movimiento social y político de todo el área de Uribe Costa, a nivel que también de Euskal Herria a nivel de partidos políticos, sindicatos, etcétera para la reclamación de esa, de esa propiedad y la devolución del territorio que fue esquilmado, con unas alternativas específicas, aparte de ellas, a la capacidad de que, de que el, las instalaciones existentes tienen otras posibilidades de uso distintas de lo que es la producción energética, que se pretende, al parecer, por determinadas previsiones, como establecer unas alternativas de ciclo combinado de producción energética. Sí, José, eso, una, vale. una cosita eh, para que los, eh, los que, las personas que nos están yendo, eh, comprando un poquito, eh, nos podrías comentar el porqué de la importancia de que de que la zona que rodea a la central y la central no sean propiedad de Iberdrola ya. Sí, bueno, la importancia de ello es precisamente porque se han infringido desde el principio, desde el origen de la de las construcciones y a partir de las primeras concesiones que se hicieron el año Eh, 72 con permisos eh, provisionales municipales y otras intervenciones del Estado eh, de diferente nivel eh, la, infra, informe, la se infringieron por pues, la ley de costas eh, de entonces vigente la ley de costas actuales y determinadas normativas de la ley del suelo por la calificación en primer lugar de usos del, del territorio Y luego, segundo, por la indeterminación de, del concepto de la propia concesión, fingiendo claramente el dominio público marítimo terrestre. Sí, pero ¿qué, ¿qué implica que esos terrenos... ¿de quién son esos terrenos ahora? Eso significa que, a consecuencia de eso, los terrenos son, en primer lugar, de, de los que sustentan la, la propiedad del territorio, que son los ayuntamientos de Lemoiza y Munguía, en distinto orden de, de, de propiedad, y luego, eh, en consecuencia, el, la comunidad autónoma de Euskadi y todo el territorio de, de, de, de Euskadi arriba, con respecto al dominio público marítimo. ¿no? Uh -huh, Entonces, eso que... no es del Estado, tampoco es de la de la comunidad autónoma y de los municipios a los que corresponde el territorio. Lo que implica que, a la hora de, de demandar eh, otro uso para esa zona, y eh, son los ayuntamientos no y en este caso el gobierno vasco quienes quienes tienen la última palabra ¿A sí, hay que la, la, efectivamente eh, con a partir de la demostración de que la propiedad no es de, de drola la constitución de autodeterminación del uso de la del territorio con respecto a la calificación urbanística que debe ser correcta y, y debido a, la, a, la, a las infracciones jurídicas que han ocurrido pues lógicamente eh, ellos tienen la capacidad de decisión y de reclamación de esa propiedad, que es la que nosotros estamos queriendo propiciar con este informe eh, que hemos elaborado. Bien, eh, por lo que hemos estado leyendo del informe, eh, lo que planteáis, bueno, ya hemos comentado al principio de la entrevista, que planteáis acciones concretas, de carácter global, eh, lo que se intenta, o lo que intentáis desde Busqui, es recuperar un poquito la lucha eh, que comenzó en el 72 contra la central, ¿no? Bueno, la, la, la lucha, la lucha eh, en, en definitiva, eh, el, el año 76 es cuando fundamentalmente comenzó la ladradura del movimiento antinuclear, de una forma organizada definitivamente con la comisión de lo que se llamó la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear y los comités antinucleares. Recuperar esa cuestión de, de histórica del movimiento social ecologista nos ha parecido fundamental porque a partir del año 96, con la declaración de Basorda, pues prácticamente no se había hecho nada sobre la, la intencionalidad de recuperación una vez que se hizo la moratoria nuclear en el año 84 definitiva de la, de la central. Ese es el intento, eh, en principio, pedagógico y, por otro lado, y de iniciativa so social-ecologista para que ese movimiento histórico se recupere y se eh, conozca las capacidades posibles en estos momentos de, de intervención. ...para que sea efectivo de una, de una vez la, la devolución de la exclamación que se produjo en su día ¿no? uh -huh. pretendéis implicar eh, a sindicatos partidos y coaliciones políticas y, y distintos distintos eh, colectivos del movimiento eh, social eh, ¿qué, qué, qué acciones concretas planteáis bueno nosotros en estos momentos vemos que a partir de con, debido a las propias elecciones producidas el 22 de mayo de reciente pues han constituido las nuevas corporaciones con unos ele elementos de posibilidades democráticas mayores que las que no han existido antes de que han sido lo que han provocado el contubernio de Lemoy. Y en eso vemos claramente que la presión que se debe hacer de las propias en los propios ayuntamientos con opciones a través de los plenos municipales... ...una partiendo... ...de alegaciones que se deben de presentar... ...en los, en los, en los registros de entrada... ...y con mociones en los plazos municipales... ...a partir del conocimiento... ...de este documento... ...con intervenciones jurídicas... ...del propio ayuntamiento... ...que tenemos que, que hacer... ...que los partidos se impliquen... Eh, eh, ...es posible la resolución... ...específica más concreta... ...de esta devolución... ...nosotros queremos ser el motor de iniciar de ese asunto porque tampoco tenemos una capacidad eh, absoluta para poderlo hacer si somos lo suficientemente eh, consecuentes y autosuficientes para explicar a cualquiera que se, se ofrezca a este, a este movimiento a nivel municipal y a nivel político de partidos, etcétera, etcétera que la información subiente y con el propio documento se especifican claramente elementos eh, concretos para que ellos mismos por sí mismo y por iniciativa propia a partir de ese conocimiento inicien esta demanda so social y jurídica y ecológica ¿no? uh -huh. eh, cuando habláis de la recuperación de la zona de los terrenos eh, a qué os estoy refiriendo en concreto tenéis pensado hay alguna alguna utilidad que se le pueda dar o sí. Eh, Precisamente, ya en el año en el propio documento se explica como ya existieron las alternativas que se presentaron en el año 93 como un tema que se denominó eh, un, una reconversión de usos de la central nuclear de Lemoy como alegación a las directrices de ordenación del territorio del País Vasco y en relación con un proyecto de plan de ordenación territorial de la comarca de Uribe Costa. Aquel plan del año 93, 93 y luego que se fue fue incluso ampliado y matizado posteriormente en el 96 eh está eh, fue publicado y tuvo pues una determinación de de diferentes pasos en la cual se especificaba que la, las alternativas de de reconversión tenían el el paso concreto de de de un centro ...de estudios, intercambios, estancias, laboratorios, acuario... ...piscifatoria especializada para experimentaciones biológicas... ...oceánicas y marítimas de la flauna, flora, explotación y alimentación humana... ...sobre las especies priscícolas, etcétera, del Cantábrico... Uh -huh. el ...del Golfo de Vizcaya. Así también la experimentación teórico práctica y formación profesional... ...de biólogos y especialistas en ciencias naturales y ambientales... ...equipamiento amplio y especializado que en aquel momento también decíamos y, y sigue existiendo eh, una carencia y que tendremos necesidades presentes y futuras cada vez más importantes en función de la situación de toda la problemática de la pesca a nivel eh, del Cantábrico y a nivel internacional por otro lado establecemos en paralelo a ello un elemento de definición de parque metropolitano en la cual se ubican también elementos de ocio con otros eh, eh, elementos de ...de aprovechamiento, de carácter de contacto con la naturaleza para la población... ...con aprovechamiento de las instalaciones de, de agua de que existen en las piscinas... ...que, que tenía la, la propia central, eh, había que hacer unas determinaciones de usos... Mm, ...por fases de, los, de de las arquitecturas existentes y todo eso en definitiva... ...pues estaba especificado con planos y, y todo dentro de lo que se llamaba... ...la alternativa eh, integral... ...para el conjunto de la área de Lemoy... ...y zona de influencia colindante... ...era una alternativa... Eh, ...que se, se desarrollaba... ...sobre el tema de la ordenación del territorio ¿no? Mm, o sea... ...un aprovechamiento mucho más... Eh, ...útil, más efectivo y más... ...integral y además consecuente... desde la reivindicación ideológico ecológico perdón... Uh -huh. eh, ...es decir... ...porque ante la imposibilidad y, y, y lógica de, de derribo de toda la instalación... ...porque eso sería materialmente imposible... ...lo que tenemos es la capacidad de la conversión arquitectónica de usos... ...de todo el espacio natural... Y la recuperación de, de todos los entornos para lo que se puede establecer un parque metropolitano para la comarca de Uribe Costa y para el uso de la población de Lemoy y de Munguilla fundamentalmente. ¿no? Un parque metropolitano eh, que buena falta hace en la zona en concreto. Eh, una última pregunta, a José. ¿Dónde sí. la gente que esté interesada en, en leer el informe que habéis publicado, dónde puede conseguirlo o sí. a qué página web puede acudir? Sí, bueno, en principio nosotros tenemos publicado ya por internet a través de, de Google, pues tenemos también nuestra propia blog, ¿eh? se puede consultar el documento en el blog de Gurskigecho, o sea, en, en minúsculas de Gurskigecho.blogspot.com. Y luego también tenemos un mail de gurskigecho.gmail.com y luego en la web general que tiene también el, nuestra organización de Gurski eh, eh, sobre el mismo tema del informe está a disposición en las páginas de Internet. Por otro lado, en cualquier momento se nos puede requerir llamando a los teléfonos que se indican en el propios blog nuestro para poder hacer cualquier charla informativa y eh, estar a disposición de cualquiera de este propio documento, independientemente de que nosotros vamos a hacer también eh, entre, entre, eh, entrega a los propios partidos políticos ¿no? que aparezcan... Eh, conseguido las elecciones municipales ahora en los propios municipios de de monguiillalamamois en primer lugar para que bueno el tema lo lleven al debate de los pueblos municipales y recuperen este, este factor histórico en base a este conocimiento y este informe luego sí. la ampliación de campo de intervención será en función también de la implicación global uh -huh. que todo el movimiento social ecologista de, de la área metropolitana de bilbao y a nivel de euskalría se impliquen también en el mismo tema para recuperar la la memoria histórica en principio de esta de este fantasma que lo que llamamos el fantasma de Levault sí. y poderlo de esta forma eh, establecer pues y oponernos a que aquello eh, siga siendo propiedad de Iberdrol. Estupendo, José. Jo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Y bueno, pues a ver si si esto va para lente. Yo quisiera un poco acabar diciéndote pues un poco lo que decimos al final del documento ...con un elemento de eslogan que decimos un poco que por el por el pasado Sí, y, y podríamos, podríamos decir eh, Basorda es del pueblo no es de Iberdrola ahora ya es hora fuera Iberdrola antes fue eh, eh, de Moisa Portú eh, de, eh, de Moisa y Gitu ahora nuestro élogan sería Iberdrola Cámpora pues eh, con ese mensaje con esas palabras finales de José eh, terminamos la entrevista gracias por estar ahí José Vale. Y hasta la próxima. Bueno, para es que regasco, ¿eh? favor, Abur, la gratis, favor, Ah, vale. <ríe> Me dicen que me despida Sí, vale <risa> Bueno, pues nada eh, Betiko modun Primera, namene suekin irratian eh, Egonentagero Eta oñe eh, abestibat eh, Jarrico dugu Eta agero berriekin jarrituko dugu es... Bueno, colabore siekin Oixe, eta agenda Erto va Venga, gur. Está como una tortuga con prisa, como una moja en un burdel. Solo como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver absoluto, como un domingo por la tarde, como las palas por el aire. Más puto despertador Inútil como los besos que no diste Como un cuerpo que se viste Cuando me desnudo yo Llora que voy más solo que la luna ando gas sóli para este amanecer y aves voy buscando en la basura unos las que me digas esta noche quédate. en el metro como un reo sin voz. como una navida sin techo como un delfín en el mar muerto como la lágrima que moja tu colchón vacío como el corazón del rico como el bolsillo del mendigo como los besos de alquiler confuso Una noche sin abrigo como las frases que ya no te escribo para que vuelvas otra vez Y ahora que voy más solo que la luna me toca gasolina para este amanecer Ya ves voy buscando en la basura unos radios que me digan esta noche qué hacer Y ahora Voy a solo que la luna, me va a que amanezca. Y a ver, buscando en la basura, unos labios que me digan esta noche quédate. Lorenz. Coloreo buchita con información Bueno, seguimos con las noticias. En realidad es la noticia que tenemos de Mundúa y una colaboración que nos han mandado desde Chile. Sí. Bueno, también hacer alusión a la canción que nos han puesto ahora, que se titula Voy buscando la basura. Y entonces han decidido que esto tenía que ver con el ecologismo y nos han puesto una canción de La Fuga, que no tiene nada que ver con el ecologismo. Y de ahí se demuestra la gran cultura musical que tenemos en este programa. Pero bueno, para que sepáis Que ya sabemos que no pegaba la canción Que nos hemos dado cuenta Igual que todo el mundo que está escuchando ese programa Seguro que la ves tan un poco Porque es una canción de la fuga que es conocidilla Pero mira, ha boni bonita ha quedado, bien, ha, quedado bien. Okay. ha quedado monillo, ha quedado monillo, quedado monillo, sí. monillo. <ríe> Bueno, y vamos con la siguiente noticia Que es Los estrechos cerebros sexistas de la FIFA Bueno, pues os comentamos que la Federación Internacional de Baloncesto en Europa pues ha decidido estrechar y acortar la indumentaria deportiva de las mujeres con el fin de atraer público a este deporte. Eh, las palabras del director general de la FIFA europea, Patrick Baumann, pues muestran a, al dedillo la intención de esta propuesta. Y pues este lo que dice este señor Patrick, dice que hablamos de mantener la comodidad, pero haciéndola más femenina. Son grandes atletas, pero también bellas atletas, por lo que hay motivo por lo que no hay motivo para no demostrarlo, ¿no? Bueno, no mostrarlo. O sea, por no... eso es. Es como increíble. Sí. Es, es que no es, es ni para idea. comentar la noticia. Está está interesante, porque no, si alguien pero, se anima, que sí. entre a ricolore.org, que es donde está colgada esta noticia, y hay muchos comentarios, Muchísimos, muchos comentarios, que no tiene desperdicio ninguno. Ahí está. También estamos hablando que esta semana ha habido mucha polémica con el chándal de la selección de Irán. ¿Eh? Hace cuenta de que si pues era un chándal que tampoco era muy deportivo porque llevaba, o sea, la cabeza la llevaban tapada, solamente lo que es la cabeza, lo que es la cabeza, nada más. Entonces de repente se monta un pollo por esto, pero a la contra, pues aquí el señor Patrick se pues ha llenado la, la boquita de, de auténticas vamos lindeces. Y sobre todo pues cuando... Bueno, no, lo que ha dicho Tamara, os animamos a leerlo. De verdad, es muy interesante esta colaboración sobre los estrechos cerebros sexistas de la FIFA. Y bueno, os vamos a decir concretamente eh, los, los cinco las, la, la normativa que está concretamente tiene cinco puntos que dice. El primero, los shorts y las camisetas han de ser más estrechos siguiendo las curvas contornos del cuerpo. La camiseta de enseñar los hombros de la jugadora, tipo Tank Cop. Bueno, lo de tipo Tank Cop... Top. Top. esto esto eso son aportaciones pero o sea lo, lo pone entre comillas la Vamos, persona que está enseñando aquí el, sí. el hombrillo Vamos. la camiseta cuelga por encima del short justo por encima de la cinturilla si es demasiado larga debe meterse por dentro de los pantalones La anchura del short de un máximo de 2 centímetros de espacio. Tiene que tener máximo de 2 centímetros de espacio entre la tela y la piel. Y los shorts deben estar como mínimo 10 centímetros por encima de la rodilla. Como mínimo, si se convierten en tanga, pues estupendamente. Y también pueden optar por el modelo body que viste las australianas y brasileñas. Y todo esto lo acompañamos con un buen peinado, tener la uñita también súper hermona. Y estar y patillada el, el, y, estar, y, y, magonia, y ponerte y unas zapatillas con tacón. Ahí está. Pues fenomenal va a subir la audiencia de los partidos de baloncesto femenino yo no entiendo, entiendo muy bien por qué la gente pierde el tiempo en esto y por qué la, la gente la lee yo he hecho el ejercicio este de decirle a alguno mira esta noticia y la gente se ríe es increíble yeah. yo quiero una Kalashnikov todo lo que tengo que decir bueno seguimos con otra colaboración ni <risa> Hidroaizen, lo que arrastra a la, destru la destrucción de la Patagonia. Eh, nuestra o Ola, Olachita, que ya sabéis que está es en Chile viviendo, no, se ha ido para allí a hacer de súper profesora, eh, bueno, nos ha mandado una colaboración, eh, Hidroaizen, se trata de una central hidroeléctrica que quieren construir en la Patagonia chilena. Sí. Pero no es solo una central, no es solo la destrucción de la Patagonia, lo que ha llamado a salir a la calle a miles de hombres y mujeres Eh, como hacía años que no se veía en las calles chileras. ¿no? Se trata un paso más en la ruptura de la sostenibilidad social y política y se trata de un nuevo intento de resquebrajar la identidad de un pueblo, de su hábitat y su territorio. Así que bueno, si hay algo ira ocurrir en el barrio, no hay colaboración, no web por Riam, Y lo último, pues decir que hay un Azteco Vídea de esta semana es un Lip Tap que han hecho en Lequeitio. Lip Duba. Lip <risa> Y que, bueno, que es muy bonito. Es súper bonito. Sí, es como emocionante. Es ha participado un montón de gente en el pueblo. el pueblo. Tú creo que todo el pueblo. Tú creo que todo el pueblo, ¿eh? Y merece la pena verlo porque meña. tienen una marcha sí, los de Lequeitio. Sí, sí, sí, sí. Es muy bonito. Para que digan que a luego a que los, los pascos y las las que tenemos son asosos. Pues eso se va. Ay, envidia. Cochina toda. Y os ponemos una cancioncita antes de llegar a la agenda A ver, a ver Ay, qué bonita Bueno, se lo dedicamos a todos los compañeros y compañeras Que se encuentran presos por motivos ajenos a sus circunstancias Musuchu Musuchu Tu sourire, garde à ce vivre, tu da corne sa chutes, deve da saude, deve ga tu ta, ta garder, Duraría otra vez a sentirme Duraría otra vez a sentirme sentirme sentirme Iría clasando mucho a desartar cada que Agenda, oh. agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, pues un viernes más, estamos aquí con la superagenda para, para esta semana. Eh, ba, gaur, ostirala amar, zaiako gazketzaren, ba, su diote, eta horregatik gaur arratsaldeko saspitar dietan manifestazio bat egongo da zaiako eh, Euskadi Plaza, tik. E, eta bueno, e, Portugaleteko koskonea gastetzea ba desalojatzen ari dira be, eta horregatik badiegon ba, ze gaur eta zasteburu honetan ekintza asko, bueno, ekintza batzuk egongo dira ba egore hau zalatzeko. <gülüyor> Eh, mañana sábado, 11, a las 10 menos cuarto de la mañana, como se eh, constituye la nueva corporación municipal de Baracaldo, pues nada mejor que recibirles con una concentración a las puertas del Ayuntamiento. Eh, para exigir un trabajo digno, denunciar la subcontratación de servicios municipales y los recortes sociales aplicados por la anterior corporación. Así que ya sabéis, mañana tenéis una cita a las 10 menos cuarto en Rico Plaza, en frente al Ayuntamiento. <risa> biharlarun Bihar bata, gure lagunak agua proiekt taldekoak ba haien grabaketa estudioaren aurkezpena izango da eta denetarik egongo da ozpatzeko musika, ganchitos, festa eta kontzertuak noski ba Rokalcold, Colayet eta Pleonaki se taldekin Soriona mageteek <hieres> Eta bihar, arunbata ere, ba, atzete geldituk, manifestazio batera ditu du, e, arrazaten, arratzaldeko zeietan. <totipen> eta zizurkil, bihar ere, Euskal Gazterian aldeko eguna izango da, eta hainbatekin, eta betagarri, eta bentetak kontzertuekin. Eta igandea amabia, ba, egin dezagun bidea, pues, ha citado a la Sociedad Vasca este domingo, a las 12 en Bilbao, con un mentón de actividades. Aionekital, las 12 en Arenal, y despues, en el parque de Txabarri, va ba haber conciertos, entre ellos el Concierto Deskontrol, Txerra Iul, Lauroba, Gose, eta se esatek. Eta, estelena amairua, Jon Arretzeren, amaika bidai, liburuaren aurkezpena izango da, Horea, datorren azte artea, ratzaldeko zazpiterdietan Sanbizenteko kultur etzean. Eta barakaldo omen taldearen eskutik. Eta ia bukatzeko, boaz, te azkena, ama guztaba, zukaldaritza eta yerra, zaziburu, uzkara elkartearen eskutik, e, izango da. Eta eh, apuntatu edo joan nahi baduzue ba, hemen dekozun bere bere helbidea da berbaraka abildumajodmail.com edo zaziburu abilduma gmail.com Eta eh, zera eta jarra izango da eh, datorren hasteazkena zeit eh, ardietan gurutzetako kultur etxean. Bueno, pues todo esto os hemos contado en esta tarde, un montón de cositas y una vez más pues se nos ha pasado el tiempo volando. Pues nada, simplemente deciros que es que ricasco, a negoteagatik y que la próxima semana aquí estaremos. Eh, arratza el león Maki a los botones, arratza el león Tamara que no sé dónde ha ido, arratza el león Marta, y bueno, arratza la angustia Pirammendakargu musika da. Araoi errezpetturk Para pirata. mikroak eta biniloa dugu armaa Instrumentu bakarra handarra eta Herriko douak! La música del pueblo.